Y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Son las 9 y 2 minutos de la mañana y ahora mismo tenemos una temperatura en Berriozar de 13 grados Temperatura que irá subiendo hasta los 21 de máxima que se prevén para hoy Ahora mismo tenemos cielos nublados, hemos visto que empiezan a caer las primeras gotitas de lluvia Que según nos dicen las predicciones meteorológicas no nos van a abandonar en unos cuantos días Esperemos que para el domingo en esa fiesta de la Escuela Pública Euskal de fiesta de Sorten en la Taconera y organizada por los eh, miembros de la Asociación de Padres y Madres del de Colegio Mendi Aldea. pues que no llueva o que por lo menos nos dé una pequeña tregua. Las temperaturas eso sí, parece que serán bastante altas para el fin de semana y ya de cara a la próxima semana sí que bajarán bastante hasta los 13 o 14 grados. Y precisamente de la fiesta de Sorten y Casbatuaz eh, hablaremos hoy en nuestro Berrión, eh, en nuestro magazine de actualidad. Eh, tendremos con nosotros a Ana Ortigosa de la Asociación de la Pima de, de Mendialdea 2, una de las personas que se ha encargado de organizar la fiesta junto a muchas eh, otras que a estos días está viviendo unas auténticas jornadas de infarto justo antes de la fiesta en la Taconera y le preguntaremos, bueno, pues eh, cómo van los preparativos, qué previsiones eh, tienen y eh, hablaremos también, o bueno, por lo menos os eh, informaremos, os pondremos la grabación de una entrevista, una pequeña entrevista que realizamos ayer a Néstor Salaverría, el eh, portavoz de Sortsen y eh, que nos eh, contará también sus impresiones eh, justo antes de la fiesta. Como veis, eh, monográfico hoy sobre la fiesta de Sorce, pero tenemos otras muchas cuestiones de las que hablaros. Todo ello será en el eh, boletín informativo, boletín al que damos comienzo en breves instantes. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM en eguzquiplaza.net porque vamos a comenzar. viernes 18 de mayo de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, nuestro berrión informativo y lo hacemos con un nombre propio, Sorzen y Casbatuas, la fiesta de la Escuela Pública Vasca que tendrá lugar este mismo domingo durante todo el día en el Parque de la Taconera en Pamplona pero organizado por la Escuela Mendi Aldea 2 por la Asociación de Padres y Madres especialmente de la de la Escuela Mendialdea 2 durante estos días se han realizado, se han realizado varias eh, presentaciones, eh, varias propuestas relacionadas con este día, con esta fiesta de la Escuela Pública Euskaldun ayer tuvieron lugar eh, varias por ejemplo, nuestros compañeros de Euskalerria y Irratia realizaron su magazine de mañana su magazine eh, Pasa Itza, desde la Escuela Mendialdea y desde el Colegio Mendialdea Nos invitaron a ir, estuvimos con ellos y nosotros, junto con nosotros también estuvieron todos los niños y niñas del colegio que aprovecharon para eh, cantar canciones, verchos, eh, contar chistes y bueno, eh, mostrar un poquito todas sus habilidades. Escuchamos a algunos de esos eh, chavales y chavalas con, en la fanfarre de la Escuela eh, Pública Euskaldun de Mendialdea B. Ahí teníamos pues, eh, a los eh, niños y niñas de Mendi Aldea cantando de Gunda Santi Miña con motivo de ese programa especial que realizó Euskalegria y Riatia con motivo de la fiesta de Sorcen. Pero también hubo más eh, presentaciones, por ejemplo, la del eh, Kamishibai que ha preparado nuestro colaborador, mm, profesor, eh, escritor, eh, Josu Jiménez Maya, un eh, Kamishibai, un cuento al estilo japonés Escrito especialmente para la fiesta de Sortzen, junto con eh, también el también Berrio Zartaglia eh, Pello Uarte, en escuchamos un fragmento a continuación. het een heel moeilijke is het is virgilliaren, aspien, suerta, ook als suen, recuperen. Maar, hé, rijk is maar jak, traditie. Bueno, ahí teníamos a Yosu Jiménez Maya, compañero de esta casa de Berriozar y Riatía, contando ese kamishibai, ese cuento al estilo japonés, escrito especialmente para la fiesta del domingo. Y si, no, si os lo perdisteis ayer, no os preocupéis porque tendréis oportunidad de escucharlo y de verlo también en la fiesta del domingo. Pero no quisimos marcharnos sin hablar con Néstor Salaverría, portavoz de de Sortzen y Casbatúaz en Navarra, que nos eh, invitó a todas a todos y todas las Berrios Artagrias a acudir a esa fiesta de Sortzen el domingo en la Taconera de Iruña ja, bueno, wel, met die gondira sobera razoi, rasoij, baaien noiren ba, moeilijk het te kiezen, het aan het zoeken, om contracten te zoeken, gewoon een helemaal ba, schuntr als systeem a propie ba, teldari katsia, tata konira da guneori, ba, e, schuntr als systeem, schuntr als Euskal cultuur, Euskal curriculum, is dat het een kaliteit is, dat het horregatik, is, dat het da kaliteit is, eguraldi, het een kaliteit Pero además de la fiesta de la Escuela Pública Vasca... ...tenemos también más noticias que contaros... ...lamentablemente no tan alegres eh, ni tan ilusionantes... ...como la de la fiesta del domingo... ...y es que hemos tenido conocimiento... ...de una nueva amenaza de desahucio en Berriozar... ...la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar... ...ha denunciado un nuevo caso de amenaza de desahucio... ...en nuestro pueblo... ...en esta ocasión se trata de una vivienda de la calle Dona María, que la tasaron a efectos de subasta en 192.400 euros. Eh, choca esta cifra con el importe del préstamo concedido que fue de 240.000 euros Y la cuota mensual que venían abonando estos Berriozartagrias Esta familia Berriozartagria hasta que se quedaron en el paro era de 1.034 euros De nuevo es Banesto, el banco español de crédito, el que ha dictado esta orden de desahucio en Berriozar Y precisamente con el tema de la vivienda se ha presentado o se va a presentar en nuestro pueblo una plataforma para presentar alternativas de acceso a la vivienda. Alternativas de acceso a la vivienda y en concreto cooperativas de vivienda en cesión de uso. Esta plataforma se presentará el próximo 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Culturgune de Berriozar. Y en la presentación participará Raúl Robert de Sostre Civic de la Asociación Sostre Civic que bueno nos explicará que, en qué consiste estas cooperativas de vivienda en cesión de uso. Pero tenemos también eh, otro tipo de cuestiones, hablamos de esos campamentos de verano organizados por la asociación Kiliki y que se desarrollarán en la isla de Zuatza, en Araba, entre los días 12 y 18 de agosto de este año. Campamentos que están dirigidos a niñas y niños de entre primero y sexto de primaria, en euskera o en castellano. El eh, plazo de inscripción concluye hoy, hoy es el último día para inscribirse y podéis hacerlo de 12 a 1 y media en el Kulturgune del Ayuntamiento. También podéis inscribiros ya en el curso de radio organizado por esta casa, por Berriozar y Riatia, junto con Eguzqui Plaza, el Carte a, y abierto a todas aquellas personas que quieran aprender a hacer un programa de radio de forma sencilla, amena... Y divertida. Todas esas eh, personas podrán inscribirse simplemente mandando un email con eh, nombre, apellidos y un número de teléfono a la siguiente dirección berriozarirratia arroba berriozarirratia, todo junto, arroba gmail.com Tenéis de plazo hasta el 13 de junio y la parte teórica del curso se llevará a cabo en los días 15 y 16 de junio, así que no tenéis excusa. Por cierto, el curso es completamente gratuito, así que no tenéis excusa para apuntaros y disfrutar haciendo vuestro propio programa de radio. Y esta vez hemos dejado para el final las noticias que relacionadas con Nafarroa. Comenzamos por economía y es que Lab abandona la mesa de educación ante la negativa de UPN a retirar los recortes, el descontento de los sindicatos ante los ajustes planteados por el gobierno navarro en educación que sumo, suponen un aumento de los ratios y la jornada lectiva. Se hizo aún más patente ayer después de que el consejero de Economía, José Iribas, hiciese oídos sordos a las reclamaciones de LAB y comisiones obreras para que retirase los, los recortes en el sector. Dos fueron los puntos principales de la reunión. Por un lado, conocer el posicionamiento sindical en relación a la aplicación en Navarra de las medidas del Real Decreto Ley, eh, presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que recoge un paquete de recortes en materia de educación. En este sentido, LAB denunció la actitud de José Iribas, puesto que, en su opinión, el punto de vista de los sindicatos respecto a los, a a los ajustes es de sobra conocido. Por lo tanto, LAP reiteró su rechazo a los recortes y exigió al departamento de Iribas que retire las medidas puestas en marcha. Iribas no cedió a la petición de la central, mantuvo su postura al respecto y aseguró que no hay margen ya para negociar. La propuesta de servicios mínimos era otra de las cuestiones a tratar en el encuentro, pero las respuestas de Iribas tampoco varió en este sentido y expresó que son innegociables. Comisiones Obreras, por su parte, también se mostró contrario a los ajustes y criticó la dejación de competencias que está haciendo el Gobierno de Navarra al no recurrir los recortes en materia de educación. Tras exigir la retirada de los mismos, la central aseguró que el servicio de inspección no cuenta con el respaldo legal necesario para poner en marcha la configuración de las plantillas de los centros con los criterios lanzados por educación. Añadió que dichos ajustes traerán consigo despidos de cientos de interinos y traslados forzosos. Como respuesta a la negativa de Iribas, Lab decidió abandonar la reunión y aseguró que no participará en otro encuentro de ese talante. Por lo tanto, reclamó que para la próxima cita el Departamento de Educación retire las medidas. Más noticias. También eh, otra decisión polémica del Gobierno de Navarra y es la decisión de tramitar un PESIS, un plan sectorial de incidencia supramunicipal, para sacar adelante la incineradora de Olazagutía. El vicepresidente de Navarro, Roberto Jiménez, anunció ayer que sacará adelante un plan sectorial de incidencia supramunicipal, un PESIS, para incinerar residuos en la cementera Portland de Olazagutía. Esta fórmula permite pasar por alto la oposición de vecinos y ayuntamientos, siendo potestad única del Gobierno de Navarra dar el visto bueno a un proyecto que considera prioritario. Jiménez anunció la medida tras reunirse con la sección de UGT de la localidad y compareció junto al responsable del sindicato, Javier Lecumberri. Los argumentos para dar el visto bueno a la valorización de residuos, como la llaman, son economicistas, argumentando que la mejora de la competitividad garantizará empleos. El paso siguiente del proceso será que la empresa presente un proyecto de PESIS. En cuanto al impacto, Jiménez auguró que se firmará un convenio con la cementera que venga a reforzar tanto el compromiso medioambiental de la empresa como los beneficios que reportará en la gestión de residuos. Hace solo unas semanas, Al Chasu acogió una de las manifestaciones más importantes en, en protesta contra esta incineradora. Y como siempre con esta sintonía damos comienzo a la información deportiva. Hablamos de los señalamientos del Berrio Zar Club de Fútbol para esta próxima jornada, para este fin de semana. Y eh, tenemos pocos señalamientos, todo hay que decirlo. Este, para este sábado, en cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Betionac a las 5 y media en Villaba. El cadete A tendrá como rival al Don Esteve, aquí en Berriozar, también el sábado a las 12 del mediodía. Y el infantil A se enfrentará al Inter Pamplona el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino solo tenemos que dar cuenta de un solo señalamiento, un solo partido, el del equipo de Berriozar de fútbol 7 femenino que se enfrentará al Santa Cara el sábado a las 11 de la mañana en el estadio La Reavide de Pamplona. En cuanto a fútbol 7 masculino, no hay partidos este fin de semana. Sí los habrá en cuanto a futbito, todos ellos el sábado. El Berriozar A se enfrentará al Berriac a las diez y media en Ansoain. El Berriozar B hará lo propio contra el San Cernin a la una menos cuarto en el colegio San Cernin. El Berriozar C tendrá como rival al Ardoi el sábado a las once en Cizur Mayor. Mientras que el Berriozar D se enfrentará al Liceo Monjardín el sábado también a ...a las 11, aunque aquí en Berriosar. El Berriosar E se enfrentará a las Pilagaña a las 12 en Berriosar... ...y el Berriozar F también jugará contra el Liceo Monjardín... ...el sábado a las 12 en Ursulinas. El Berriozar G tendrá como rival al Carmelitas Bedruna a las 12 en Berriosar... ...y el Berriozar H se enfrentará al Santa Luisa Marillac a las 11 en Echabacoiz... Por último, el Berriozar y tendrá como rival a la Naitasuna a las 11 en el propio pabellón a Naitasuna. Y el Berriozar y se enfrentará al Ardoy a la 1 en Berriozar. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y RATIA en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Berriozar y ratiar en el 100.8 de FM Berriosar y gratia. E un punto sorti. every day. Y seguimos adelante en Berriozari y en el 100.8 de FM. Y como os hemos comentado antes, vamos a hablar de, de la fiesta de Sorcen y Casbatúas de, de la fiesta por la nueva Escuela Pública Vasca. Ya tenemos eh, con nosotros a Ana Ortigosa, miembro de la APIMA de Mendialdea B. Kaishuan Egunon. Egunon, buenos días. Buenos días. Eh, bueno, a escasas... 48 horas creo que faltan para el comienzo de la fiesta. ¿Cómo están esos nervios? Bueno, pues eh, yo voy a decir que no es que esté muy nerviosa porque por el hecho de que falta, sino ya es un cansancio acumulado. ¿eh? Claro. Pero bueno, quiero decir que ya es cruzar los dedos. Ya <risa> lo hecho, ya hecho no está. No falta nada. Exacto. Eso es. Y la voluntad de la gente es muy positiva, entonces eso te da mucha tranquilidad. Y han sido más de un año de trabajo, me imagino, aunque el sprint habrá sido los últimos dos meses o así, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese sí, trabajo? Sí, bueno, digamos que el sprint ha sido el último mes, uh -huh. eh, a partir de la presentación del vídeo, donde ya se empieza a, a rellenar las chandas, donde todo se tiene que ir cerrando ya la tómbola, organizarla, el material recogerlo, uh -huh. el programa cerrarlo... Pues eh, más que todo ha sido el sprint este último mes, pero ha habido anteriores sprints, ¿eh? Sí, que, <ríe> sí. que bueno, no sé qué trabajos, claro, porque la gente está acostumbrada a ir a estos sitios, pasárselo muy bien, eh, aportar y, y ayudar económicamente si hace falta, pero no nos damos cuenta muchas veces del enorme trabajo que hay, que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que más os, os ha costado en todos estos meses de, de preparación? Bueno, la, la cuestión es que casi, cada cosa que te viene es nueva mm. y entonces eh, ese tiempo de pensar posibilidades A, B, C, D pues Ajá. es un poco lo duro porque si más o menos dices bueno, pues esto ya me lo domino, pues no es tan complicado. Mm. ¿eh? Luego siempre tienes la duda de si la gente va, te va a responder. ¿no? Mm. Por ejemplo, pues los que han estado en publicidad pasando por las tiendas Bueno, pues al final responde, pero esa duda de, del principio pues no te la quita nadie, ¿no? Yeah, yeah, Eso yeah. es. Y para vosotros, además, bueno, eh, para vosotros, como para casi todo el mundo que organiza este tipo de actividades, eh, bueno, era la primera vez, ¿no? No, no, no, no tenéis ninguno mucha experiencia en organizar este tipo de eventos eh, tan grandes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué valoración hacéis eh, de vuestra propia participación, de vuestro propio trabajo? Hombre, pues. Eh, como bien dices, eh, no se puede hacer una valoración como si la hicieras a profesionales que trabajan en esto. Por lo tanto, yo creo que la valoración es muy positiva. ¿eh? O sea, hemos aprendido mucho, todos desde diferentes ámbitos, pues el de infraestructura, yo más en cuestión de... me ha tocado aprender un poco de ordenador para, para organizar las chandas y bueno, hay esto con el Excel, o sea, la verdad es que para cada uno pues, ha sido una aventura y desde luego algo... De lo que nunca nos vamos a olvidar, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Uh -huh. Afortunadamente. En ese sentido, habéis estado trabajando codo a codo con, con Sorcen, ¿no? Con, con la asociación. Porque ellos sí que tienen experiencia. Eh, al fin y al cabo es, es la fiesta de Sorcen, ¿no? Y, y aunque este año os ha tocado organizarla a vosotros, eh, habéis colaborado con ellos. ¿Cómo ha ido esa, esa colaboración? Bueno, pues hay que tener en cuenta que Sorten ...ha cogido eh, responsabilidades que anteriormente no las hacía. Uh -huh. Entonces, eso a nosotros nos ha liberado de cierto trabajo... ...pero a la vez, como no las hacía... ...pues también a veces hemos tenido que andar eh, dependiendo de ellos, ¿vale? Uh -huh. O sea, adaptándonos a su ritmo... ...cuando a veces igual quieres tener las cosas atadas ya... ...pero bueno, pues no, se puede, no puede ser, ¿no? Ha habido un trabajo desde Sorchen de... Así como cada año se cambiaba de empresa, según los contactos, según hacer ya una serie de contratos de, a medio plazo y más estudiados y con empresas... Eh, bueno, pues para que respondan y en ese sentido este año desde Sorche se ha hecho un gran trabajo. Mm, o sea que estáis contentos ¿no? con cómo se sí, ha llevado sí. a cabo todo, todo el trabajo y, y todo ello. La última vez que hablamos contigo, Ana, estabais buscando voluntarios, estabais haciendo un llamamiento para que eh, hubiera gente que se, bueno, pues que se presente voluntaria para trabajar. Eh, ...no solo en el propio día de la fiesta... Este, ...este domingo... ...sino antes para ayudar a montar... ...después para desmontar... Eh, para, ...y luego pues el, el mismo día... ...pues para, para ayudar en la organización... Eh, ...¿habéis conseguido voluntarios... Eh, ...voluntarias... Eh, ¿cómo, ...¿cómo está todo? Sí, bueno... Eh, ...no hay problema, ¿eh? Los hemos conseguido... ...el problema es la organización... Eh, ...hay cosas que son imprevisibles... ...entonces... Eh, ...por ejemplo... El, el, nos enteramos de que un escenario que tenía que llegar hoy, que va a llegar hoy, porque viene de un ayuntamiento de Villava, pues no permiten montarlo en Antoñuti, el ayuntamiento, porque esta respuesta pues, la dio eh, pues el miércoles, uh -huh. con lo cual se nos aumenta el trabajo del sábado a la mañana. Claro, Me ¿cómo? explico, porque entonces no se puede montar, sino que lo traen, lo descargamos, lo, lo, lo guardamos, pero hay que montarlo el sábado. ...y de este tipo de cosas pues, pues hay imprevistos... ...con lo cual eh, ahí tenemos las listas llamando a la gente... Oye, ...en vez de venir sábado a la mañana ven a la tarde... ...continuamente en este momento tiene que ser así... ...pero afortunadamente la gente pues responde muy positivamente. Uh -huh. En ese sentido también aunque es una fiesta organizada... ...por eh, el, eh, los padres y madres del colegio Mendialdea... ...y bueno un poco por toda la comunidad educativa de, de aquí... Eh, bueno, supongo que habréis tenido que hablar también con el ayuntamiento de, de Pamplona. Al final, la fiesta se hace allá, ¿no? Sí. Y, os, y conocemos de otros años que se han puesto algunas trabas. No sé si ha sido vuestro caso o si habéis tenido dificultades. Antes me comentabas lo del escenario y no sé si habéis tenido otro, otro tipo de trabas de última hora o algo. Sí, por ejemplo, así como otros años, eh, dejaban la Plaza de la O, bueno, los últimos dos años, donde se hace el Riquirola a la mañana pues este año no lo han, no lo han permitido con lo cual pues otra vez supone una reorganización pero eh, sin embargo sí que han permitido cerrar la carretera que está entre Bosquecillo y Taconera uh -huh. que bueno eso también permite una tranquilidad ¿verdad? Un, bueno sí. entonces eh, una de cal y otra de arena vamos a decir bueno pues eh, no, eso es, no, no hay mal que, que por bien no venga y, y por lo menos parece que esta vez no ha habido excesivas eh, trabas en ese, en ese sentido y hablando de las zonas que, en las que se va a celebrar la fiesta cuéntanos un, un poquito eh, sabemos que va a ser en en la taconera, pero aunque solo sea un poco por encima, pues qué cosas vamos a, a poder ver, mencionabas el Eric Quirola, sabemos que también va a haber música, como hay siempre en, esta, en estas fiestas, y aunque no hagamos un repaso exhaustivo de todo el programa, sé que, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el domingo? Hombre, pues para los de Barriozar, nos vamos a encontrar con grupos con, con componentes de Barriozar, que eso es interesante, ¿no? Uh -huh. Pues como Vendetta, Coast, Base eh, Dambacana, seguro que se me olvida alguno, ¿eh? no me lo sé de memoria. <risa> y luego, la, por ejemplo, va a haber Hip Hop, que bueno, es, es una, una, novedad, una, ¿no? una novedad, sí. Y un poco también el, el escenario que suele haber en Taconera. Uh -huh. Otros años ha tenido poca, eh, pocas actuaciones a la tarde, pues este año también va a estar repleto eh, a la vez que el del rock. ¿eh? Esa uh -huh. es un poco eh, la novedad de este año, que que hemos intentado eh, llenar mañana y tarde y encima como las previsiones no son buenas pues eh, de tiempo me refiero pues si se suspende una cosa sabemos que no esperemos que no lleva todo el día con lo cual el momento que no lleva vamos a ver algo. Eso te iba a preguntar porque no sé si habéis estado muy atentos a las previsiones meteorológicas, si estáis eh, llevando huevos a las clarisas <risa> o no sé. ¿no? Bueno, desde lunes eh, estamos muy atentos, yo he dejado de estar atenta porque, claro, eh, lo mismo el sábado hay, hay otras previsiones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer como si no fuera a llover, llenar todas las chandas y, bueno, lo único sí que... Sí que hay que tener en cuenta pues, que la gente igual tiene que ir con otra ropa y estas cosas. Y que igual vendemos ahí chubasqueros. Esos son el tipo de... <risa> bueno, de todas formas, eh, a pesar del... bueno, de que no, haya... no haga un tiempo espectacular o de que llueve en algún momento del día, porque... Parece ser que sí, que en algún momento del día puede llover, aunque no sepamos cuándo, si en algún momento a la mañana o a la tarde. Eh, también hay carpas y la gente puede, podrá estar allí tranquilamente disfrutando de la fiesta, ¿no? Sí, sí, desde luego en un momento que lleva bastante, eh, hay posibilidades de, de esto, ¿no? De, de cobijarse. ¿eh? Uh -huh. O sea, que en ese sentido por lo menos eh, yo, vamos me han dicho que hay claros también uh -huh. entonces si hay claros andaremos entrando y saliendo no cobijándonos y bueno de todas formas tampoco son del todo fiables las previsiones no. eh, antes eh, fuera de micrófonos comentábamos que para ayer también se esperaban algunas lluvias y al final mmm, todo lo contrario no tuvimos un día espectacular pues a ver si el domingo también fallan las previsiones y no no descarga en todo en todo Eso el día es. o si descarga que descargue por la noche cuando ya se ha recogido todo ¿no? Así es, o tenemos un microclima en la taconera, ¿no? También, También puede posible. ser <risa> Cuando en otros oye, pues eh, es verdad, cuando en otros sitios está lloviendo igual nosotros tenemos, tenemos sol, no, todo, todo es posible y esperemos que, que toda la fiesta vaya muy bien, Ana Ortigosa Millesker, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte de cara al domingo sorteón eh, ¡Urri en Bye, es crecas kusuri gracias ahora Deze is een heel erg bedrijf, een heel erg bedrijf, een heel erg bedrijf, een heel erg bedrijf, ana heel erg bedrijf, een heel dugu, gure elkarrizketa tartean ja toch gewoon. Nestor zal hem gerieleren er iets tegen genoemd. Sorte niets wat u Het berak, een verhaal dat Gombi te de festival en naar de Yoteco, en dat hij naar de park gaat. En dat hij naar de park gaat, Situen isanere dat gauregun naar de publiek gaat, dat hij naar de ik ben hier in de buurt van de Euskara, ik ben in de buurt Euskara, ik ben in de buurt van de Euskara, ik ben in de buurt van de Euskara, ik ben in de buurt de de Euskara euskal kultura, euskal kurrikulunaren bitartez, eta kalitatea oinarri zango diren, bai. Eta horregatik, ba, inaiz baino garratitzuagoa, da, igandean eguraldia, eguraldi, ba, bertakonelara, bertaratzea. Hoi esek, Nestor Salaberriaren itzak, baina gehiago jakina izan genuen, berak, ba, festaren aldarrikapenak, festaren ardatzena guziak labur bildu zizkigun. Ik denk dat het een goede keuze is dat het een goede keuze is. Het is een goede keuze. Het is een goede keuze. Het is een goede keuze. Het is Het is een goede keuze. Het is een goede keuze. Het Het Va. Eta orrez gainera galdetu genion ba Berrio Zartarrien edo Berrio Zartarriek lanaren inguruan izan ere naiz eta sortzenen festa izan aurten sortzenekin batera Berrio Zarko mendialdea 2 ikastetxea aritu da antolaketa lanetan eta ha, hauxe komentatzen zigun Nestorrek Berrio Zartarrien lanaren inguruan. Egiaasan e, ja e, uinetatik zorionik beroenak Berrio Zarko mendialdea 2 eskolari eta Berrio Zarko herri guztiarei en dat het lana is, en dat je niet wilt dat je wilt dat je wilt dat je wilt dat je Eta horrez e, gain, eta gure elkarrisketa kikionekin maitzeko, e, gura aldiari buruzere galdetu genion, orain txe ana hortigosari galdetu diogun bez alaixe, ba, ia mm, atent hote e, dauden, e, ia son so dauden e, ba, termometrora, e, aurre ikuspenetara, ba, igandean euria botako duen ala ez Nestor Salaberria baikor agertu zitzaigun. Larizei arraultzak ja, era mate, oh, eso da, oso zientifikoa, eta lau egunetako Ira Carpena kree, oso wetenschappelijk es dira ba. Bueno, e, iragarpenak dira het dena, gara eta, ba, bueno, e, euria eh. de berri Sorten en feestara jou at ik ook omvite one gure gaurko saioan. Gogoratu Goed gedaan. berriro menche is aan een gaai tusvella gois ek o sort siter dieet ati kaarrierauskerasko bolleti nyerekineta, maar saioarekin. berrion Orain geldiz aietezte gurekin, FM-ko eun puntu zortzian edo eguzkiplaza.neten irriatiaren sintonian zaudete. Eta betikoa, astelen erarte, txintxoak izan eta ondo aio! Vandaag visita Villa Sandoz.